No somos pesimistas, tenemos buena data. Diario del futuro, hasta las 12. 20 minutos después de la medianoche seguimos aquí en Diario del Futuro por Nacional Rock y arrancamos con las noticias que corresponden al día de hoy, esta mañana, dentro de algunas horas, nada más va a haber una conferencia de prensa eh, por parte de la Multisectorial por la Educación Pública para explicarnos de qué se va a tratar esto, está María Florencia Alcaraz. Así es, desde el año pasado que venimos tratando este tema, cuando en octubre del año pasado se empezó a implementar se anunció que se iba a implementar el sistema de inscripción online en la Ciudad de Buenos Aires eh, en un comienzo los docentes empezaron a denunciar y los gremios también, que este sistema no iba a funcionar, después este año empezamos las clases mucho más tarde en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires porque eh, además de este este modo de inscripción, esta modalidad de inscripción que no alcanzaba y que dejaba fuera a muchos estudiantes que querían empezar en distintos niveles de la educación pública. Había otro problema que eran las aulas container y se denunciaba una falta de inversión en lo que tenía que ver con educación pública en todos los niveles. Esto fue generando un espacio de discusión, un espacio de denuncia que es la multi multisectorial por la educación pública que integran docentes, legisladores, eh, padres, familiares de los chicos que van a la escuela y distintos dos gremios y mañana a las dos y media van a hacer una conferencia de prensa en la sala de conferencias de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, esto va a ser a las dos y media de la tarde en Perú 160, pero para hablar de esto y de este informe que van a presentar, que es un relevamiento realizado por esta multisectorial estamos en comunicación con Romina Micenta, ella es docente del Carlos Pellegrini y bueno, nos va a comentar un poco qué podemos adelantar de este Este, este informe, este estado de situación que van a presentar mañana. ¿Cómo estás, Romina? Buenas noches. Hola, buenas noches, Florencia. ¿Cómo estás? Gracias por llamar, ante todo. No, por favor. Te presenté bien. Vos sos docente. Contanos un poquito en qué el área. En el Carlos Pellerini. Afortunadamente nosotros en la escuela no, no tenemos este problema porque la escuela depende de la UBA, pero de todas maneras eh, yo desde, desde enero, en realidad cuando este conflicto ya estaba bastante asentado por la inscripción online, eh, me sumé a esta multisectorial a participar junto con padres, familias y demás damnificados, eh, bueno, y ahora eh, lo que estuvimos haciendo todos estos meses fue un relevamiento de dos cuestiones centrales, tres en realidad. Una es toda la parte infraestructural, que eh, también incluye, como bien vos decías, el tema Por otro lado, otra de las cuestiones que vamos a estar presentando mañana es el tema de las vacantes, lo que pasó finalmente con una enorme, una enorme cantidad de chicos que se quedaron sin escolaridad este año, aún hoy, en este momento. Eh, y eh, la otra pata que en realidad la empezamos a trabajar hace bastante poquito es la de las cooperadoras, porque nosotros bueno, bueno no lo sabíamos, pero una de las uno de los espacios en los cuales la gestión del PRO hacía ha vaciado también la educación pública, ha sido a partir de quitarle una gran cantidad de dinero que recibían habitualmente las cooperadoras. Hay cooperadoras que están recibiendo para toda la escuela, para todo el año, eh, no más de 10.000 pesos anuales. Y eso implica para comprar las tizas, para productos de limpieza, para arreglos pequeños y demás, para todo el año, para toda una escuela. Eh, así que imagínate cómo es la situación Sí, claro Hoy ustedes hablan, al menos el comunicado Al que le dieron difusión para convocar esta conferencia de prensa Hablan de 9.000 chicos que se quedaron Por fuera de la educación pública Al menos en la ciudad de Buenos Aires ¿Qué pasa con esos chicos, Romina? ¿Dónde fueron a parar? ¿Qué, qué información tienen ustedes al respecto? mirá, nosotros eh, lo que manejamos es que hay una enorme cantidad de chicos que terminaron yendo a la educación privada, con que es lo que en realidad se buscaba desde la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchos chicos que han ido, eh, al revés de lo que se suele decir, hay muchos chicos que han ido a provincias, escuelas de provincia sobre todo chicos que estaban en las cercanías de, del límite con, con provincia eligieron ¿no? porque porque por ahí eran varios hermanitos y mandaban un hermanito a cada escuela distinta y para los padres era totalmente inviable pasar por tres escuelas a llevar a los tres chicos. Eh, decidieron directamente ir a esa provincia y después hay una cantidad de chicos que nosotros no tenemos un número preciso, pero sabemos que no es menor, que directamente se quedaron sin escolaridad. Eh, nosotros Yo soy parte de la comisión de infraestructura dentro de la multisectorial y estuvimos relevando escuelas. Eh, y una de las cuestiones que nos encontramos, por ejemplo, es que hay jardines y escuelas primarias que no existen, que están en construcción, que aparecen como construidas en los listados que da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen tanto asignado personal, eh, es decir, están está las designaciones, pero obviamente esos docentes no están cobrando, Y eh, también tienen asignados chicos, pero al día de hoy todavía no están terminadas de construir. Entonces, es una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que están directamente afuera de la escuela. Sobre todo en los sectores más vulnerables. Claro, porque esto en qué, barrios, medios, en qué barrio en qué zona hace... se da de la ciudad? ¿Cómo? ¿En qué zonas se, se da este fenómeno de la ciudad? Mirá, nosotros eh, el relevamiento más fuerte que estuvimos haciendo es en zona sur, que es donde está la mayor carencia escolar. Estuvimos en Soldati, en Lugano en Parque Patricios, en La Boca, Barracas, eh, pero la verdad es que la situación es, es terrible. El PRO da un informe de unas supuestas 50 escuelas construidos por ellos, pero cuando empezamos a desglosar aún la información que ellos mismos dan, te encontrás con que en realidad la mitad son, según ellos, construidas dentro de la gestión. Todo el resto viene, o de gestiones anteriores o fueron realizadas con fondos nacionales. Y cuando empezamos a desglosar y a relevar esa, esa mitad de escuelas, esas 25, nos encontramos con que hay un ahí en es, en dentro de esas 25 aparecen estas escuelas que no existen. O que, por ejemplo, nosotros las fuimos a ver y es una losa. Claro. Y para quienes no conocen del tema, ¿cómo es un aula container? ¿Cómo, ¿Con qué se encuentran ustedes cuando van a buscar este tipo de aulas? Porque también hay un imaginario al respecto, digamos, ¿por qué, por qué no al aula container? Mirá, en principio eh, una de las cuestiones que trascendió ahora hace unos días fue el tema del ex rector de Lenguitas que es, eh, recibió una descarga eléctrica y a las horas cuando viene personal especializado... Eh, del gobierno de la ciudad a ver qué es lo que había pasado, ellos vuelven a recibir una descarga eléctrica en el mismo aula container, que esa aula eh, no estaba siendo utilizada porque justamente la comunidad educativa local había, eh, había evitado que esas aulas eh, eh, terminaran con niños adentro. Esas aulas eran aulas para niños de primer grado. Mm. Lo mismo pasó con el Jardín Casa Amarilla acá de La Boca, que tienen tres aulas container, y eh, que son son de chapa o sea para que la gente se imagine son los hay, hay distintos tipos de construcciones hay algunas que son efectivamente construcciones en seco y ¿sí? lo que lo que el gobierno del pro habla de aulas modulares o construcción modular sí que no es el container del puerto pero hay otros que sí son efectivamente los containers del puerto que dejan de poder ser utilizados en el puerto y se reciclan Eh, apuntalándolos y con una determinada cantidad de cuestiones para eh, este tipo de construcciones que suelen ser, que son precarias, porque el, el reglamento constructivo de la Ciudad de Buenos Aires para escuelas es muy claro. Todo lo que no es mampostería, según la ley, es considerado precario. Claro. O sea, lo que ellos están haciendo está por fuera de la normativa. Estamos... Y hay sí. eh, algunas... Sí, perdóname, ya te te dejo decirme Ahí están hay algunas escuelas que hay algunas aulas que son un poquitito más eh, firmes digamos y hay otras que directamente son como las que vimos en Lugano y en soldad y demás son el container del puerto reciclado así tal como lo tal, tal como todos nos lo imaginamos Estamos hablando con Romina Misenta, ella forma parte de la Multisectorial por la Educación Pública. Mañana van a hacer una conferencia de prensa. Ustedes, además de denunciar todo esto, ¿tienen una propuesta, digamos? ¿Hay alternativa frente a este sistema de inscripción online, frente a estas aulas container? ¿Es así? Sí, sí, por supuesto. Nosotros en realidad lo que estamos pidiendo es... No estamos en contra de, digamos, a ver, no, no, no, no hay una postura... Eh, uniforme en este sentido entre lo multisectorial, el problema no es que la inscripción sea online, sino que el problema es que se les haya sacado a los directivos, a los docentes y a los supervisores la capacidad de aplicar el reglamento escolar es decir, poder saber en qué caso cuando había hermanitos se tenían que ir juntos a la misma escuela, quiénes son los chicos que por continuidad pedagógica dentro de la misma escuela tienen prioridad y demás. Eso es lo que la inscripción online destruyó. Al mandar todo a una base de datos que no tiene en cuenta un montón de variables, eh, lo que terminó ocurriendo fue esto, digamos, que había gente que vivía en Caballito y se le asignaba un jardín de infantes en Lugano. Claro. Y esto fue literalmente así. Romina, si querés, repasemos cómo va a ser mañana la convocatoria. ¿Quiénes convocan? ¿Quiénes buscan que, que participen de esta de esta charla que van a dar? ¿Y quiénes van a, a, a justamente estar frente a los micrófonos mañana en la conferencia de prensa? Eh, bueno, mañana vamos a estar quienes integramos la multisectorial, vamos a estar eh, bueno haciendo detallando un poco más, un poco lo que te estuve contando. Eh, van a estar también algunos legisladores, va a haber algunos asesores de legisladores, gente de los gremios y los distintos sectores, la multisectorial, como le indica su nombre, eh, abarca a varios sectores que es, son tanto eh, como bien vos decías, los docentes, incluso estudiantes chicos de los centros de estudiantes que se han acercado a trabajar con nosotros, eh, familias damnificadas y demás y también los gremios y docentes y los eh, algunos legisladores tanto del FPv, como del Partido Obrero, como Bodart, no acuerdo de qué partido es, y, de, y un par de, de Nuevo Encuentro, que ellos eh, han estado acompañándonos desde el principio eh, con toda esta situación. Bien, Romina, te agradecemos este contacto con Diario del Futuro y bueno, estaremos siguiendo de cerca, como lo hacemos desde hace un tiempo, el tema de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos mañana hablamos ahí con Romina Micenta, ella es docente de la Escuela Carlos Pellegrini, forma parte de la Multisectorial por la Educación Pública y nos adelantaba un poco este informe, este relevamiento que estuvieron haciendo sobre las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en relación y a partir de este conflicto que inició la inscripción online y que después, eh, bueno, aparecieron este tema de las aulas container y demás, la situación en general de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, tema que seguimos y seguiremos bien de cerca